Río San Carlos de la ciudad de La Plata llega destapando la olla Por FM Raíces Rock 38.9 Noticias que hierven Poco entendés por los estadios que transita una mujer durante el embarazo, el parto, el postparto e inclusive... ...durante toda la maternidad. Poco sabés, porque pocas veces las escuchaste con detenimiento. Y si lo hiciste, le quitaste importancia a aquellas emociones, síntomas y sensaciones... ...que formaban parte de sus relatos. Porque, porque las mujeres exageran. Lo que vas a escuchar ahora es la violencia que todo un sistema de salud... ...ejerce sobre una mujer y su hijo en el momento más sublime de su vida... Desde el principio de mi embarazo nunca supieron mi nombre, yo simplemente era una historia clínica más. Parece ser que tuve la mala suerte de ponerme de parto activo a la madrugada y no es un horario muy amigable para los médicos. Era mamita, nena. Llegué por un control, por una leve hemorragia que tuve y me dijeron que me iban a dejar en observaciones. La clínica decidió que solo podía esperarme por reglamentación hasta la semana 41. Voy a la guardia donde estaba mi obstetra y había cálculos en mi vesícula. Eh, me dieron Buscapina, con eso estaba bien, pero ellos decidieron que mi bebé tenía que nacer igual. Y bueno, ahora tenés que pujar, y yo no tenía ganas de pujar. Y me querían hacer pujar en ese momento, me decían que lo estaba haciendo mal, yo quería gritar. No me dejaban gritar. Yo me quería levantar y no me dejaban. Eh, y en lo posible tampoco tenía que levantar mucho la voz o gritar. Cuando estaba esperando a Manuel, entraban las parteras y me introducían cosas en el suero y nunca me decían qué era. Y yo les preguntaba y me sobraban y me trataban soberbiamente. En el último tacto se dieron cuenta que Jonás estaba de cara y por lo tanto me tenían que hacer una cesárea sí o sí. Entró el médico y al ver que yo no estaba dispuesta a una cesárea, eh, me amenazó diciendo que, que él ya estaba ahí, que si no hacíamos la cesárea en ese momento él no se iba a hacer cargo de lo que pasaba, así que no, no me dieron opción. Y el momento crítico llegó cuando lo sacaron a Jonás y se lo llevaron este a neonatología sin ponerlo sobre mi pecho, sin dejármelo ver, sin dejar ir a mi compañero con él. Cuando pregunté qué seguía después de 40 minutos de practicar la peridural, me dijeron, bueno, ahora te vamos a dar un trapito, te lo vas a poner entre los dientes, vas a apretar fuerte y te vas a aguantar el dolor. A mi hija me la arrancaron de la panza porque la sentí. Se la llevaron, pedí de verla, pedí de ponerla a mi pecho, no me la mostraron, no me la dejaron oler, no dejaron que le diera un beso, no dejaron que le viera su cara. Mi hijo nació bajo el efecto de la anestesia total, eh, nació dormido en el momento donde más despierto tenía que estar. Estaba anestesiada, tirada en un pasillo sin poder moverme, muerta de frío y nadie se me respondiera si mi hija siquiera estaba viva. Yo ni siquiera sabía si mi hija estaba viva. Tardé mucho en darme cuenta que todo lo mal que yo me había sentido, en realidad estaba bien. Era una persona normal por haberme sentido tan mal. Y yo pensé que la que estaba equivocada era yo. Nuestros cuerpos no son propiedad de nadie. Y nadie sabe mejor que nosotras qué sentimos, qué nos pasa y qué necesitamos. Alterar el proceso natural de un parto de bajo riesgo, usando técnicas de aceleración o practicando una cesárea innecesaria y sin consentimiento, es violencia de género. Ah. Ese monstruoso que caminando va, no se da cuenta que no tiene lugar y con el tiempo desaparecerá. Ese monstruoso desaparecerá. La violencia obstétrica también es violencia de género. Chicas, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a este programa, como todos los sábados, a partir de las 16 horas, a compartir un programa lleno de preguntas y formular muchas cosas en la vida cotidiana del mundo. Buenas tardes, Sheila, Juli. Buenas tardes, Juli, y buenas tardes a toda la audiencia. Eh, como decíamos recién, y con lo que escuchábamos en estos testimonios de mujeres que sufrieron violencia de género Este 25 de noviembre es el Día Internacional contra la Violencia hacia la Mujer, así que es eh, fundamental que estemos visibilizando esta violencia de que poco se conoce y que tan natural eh, todos tenemos, tan naturalizada, ¿no? Hola, ¿cómo están? Todo bien, con un tema bastante interesante y distinto, ¿no? Que los medios de comunicación no, no lo visibilizan. Por ahí se habla de violencia de género, pero no de violencia obstétrica, que es lo mismo. Bien, mucha gente no conoce lo que estamos hablando. Vamos a tocar este tema hoy a, a profundidad para que pueda conocer un poquito más sobre qué es lo que hacen los médicos, los obstetras. Bien, y por supuesto también de lo que lleguemos a tocar los puntos. Sheila. Nuestras redes sociales son eh, en Facebook nos encuentran destapando la olla y en Twitter destapando fm FMOK. Okay. Eh, por favor, manden y comenten que Perfecto. está bueno Y también la, la, mucha gente pregunta ¿Algún número de teléfono para poder mens mandar mensajes de texto por WhatsApp? Sí, por supuesto 2, 3, 6, 4, 31, 21, 61 Para todos aquellos que estén interesados Mensaje, mensaje Perfecto, estamos nos vamos a una pequeña pausa musical estamos volviendo Y la electricidad De muy pocas personas Las puedo encontrar Y sin tu lamento podrían continuar Y en las estrellas Podré resucitar Noticias Noticias que okay, era 16 con 19 en todo el país. Recibimos muchos mensajes de, de texto mediante el Facebook también y vamos a enviar un saludo muy especial para todos los platenses. 134 aniversario de La Plata. Feliz día para todos ustedes hoy que están en casa disfrutando de este feriado con este sol increíble. Felices 134 aniversario de La Plata. Continuamos con el programa de hoy. Eh, continuando con este tema de violencia obstétrica. Nos tiene preparado Juli la columna. Contanos un poco de qué se trata. Así es. Bueno, chicos, violencia obstétrica, como lo dijiste, Julio, también es violencia de género. Eh, entre tantas violencias, es la violencia más naturalizada debido al poder que tiene el médico y la institución médica. no eh, la, la violencia obstétrica es una clase de tantas agresiones que sufrimos las mujeres día a día y... Eh, tiene que ver también con la violación no solamente a los derechos que tenemos las mujeres, sino a los derechos que tienen los niños. Es muy importante tener en cuenta esto, porque no solamente sufrimos las mujeres al momento de parir, sino que los niños sufren este tipo de maltrato. Y, por si no lo sabían, tenemos que, saber, tenemos que tener en cuenta que existen dos, ley, dos leyes que nos protegen, Una que es la ley 26.485, que es la protección integral a las mujeres. Y la ley 25.929, que es parto humanizado, parto respetado. Es increíble cómo tiene que existir eh, una ley que, que garantice el respeto ¿no? eh, a la mujer eh, y, a, y, a, y a la vida en sí, a, a los bebés, en el, momento, en el momento de su nacimiento. Eh, en este momento tan sublime que es para la mujer que, y es tan deseado también para la, para algunas mujeres, ¿no? porque no todas quieren ser madres, pero sí elegimos y es algo como eh, natural el hecho de, de parir, de traer una, un, un crío al mundo. Eh, hay, hay ciertas... Eh, Eh, faltas que se cometen que son una de o sea, las más relevantes es la falta de acompañamiento que se les hacen a las mujeres eh, durante el embarazo po embarazo y esto y el trabajo de parto también o sea, qué lindo sería que la mujer esté acompañada y, y concientizada ¿no? eh, durante el embarazo y también informada después otra otro de, de los casos más relevantes es el trato que, que se le da eh, por ejemplo eh, el lenguaje que usan los médicos al referir al referirse hacia nosotras eh, que nos llaman con sobre sobrenombre mamitas gordita gorditas eh, bueno tenemos nombre ¿no? Mm. y no somos eh, cualquier cosa Eh, también la manipulación que tienen los médicos, los enfermeros, los tetras, a la hora de que nace el bebé, eh, la manipulación, el, o sea, cómo usan las manos, la violencia es terrible, he visto he visto videos que, que la verdad que es increíble, o sea, no se puede creer que exista este tipo de... de ater eh. Sí, sí, sí me y atrevimiento sí, me claro, claro. sí, atrevimiento A las embarazadas como una nena Como si no supieran nada, decirle callate Sí, o no yo creo que la mujer Debe empoderarse y debe Por eso está bueno que, que nos informemos Que sepamos, que conozcamos Cuáles son nuestros derechos Y esto es lo que está contando Juli con, con la ley de, de parto respetado Porque es la herramienta que tenemos para decir, no me hagas esto, yo tengo tal derecho, eh, dame un plan de parto, quiero un plan de parto, quiero decirte an antes lo que podés y no podés hacerle a mí a mi hijo. La verdad que nada, claro es, es importante eso es, es muy importante, además las mujeres como na tenemos naturalizado esto y también, bueno, la, esto de la falta de información... Eh, que nosotros debemos exigir eh, en, en las salidas médicas, en los hospitales, que, que se nos informe. Y bueno, y tampoco tener tan naturalizado el hecho de las cesáreas, por ejemplo, que es algo que, que lo, lo, lo hacen eh, forzadamente y también inconscientemente dentro del paciente, ¿no? Porque el paciente tiene que decidir uh -huh. si se quiere hacer la cesárea o si es debido hacerse la cesárea, uh -huh. por después la ruptura artificial de la bolsa Eh, la inducción del parto que es la anestesia se completa anestesia, la anestesia y bueno y las prácticas eh, sobre el bebé que, que es como si fuera un bife de chorizo la manipulación que tienen porque es así tal cual eh, nada y, y ser conscientes eh, madres eh, que, que existen eh, algunas personas que nos pueden ayudar eso y podemos denunciarlo no y podemos denunciarlo así es eh, hay un observatorio que se llama Las Casildas, que uh -huh. está encargado de asistir a todas estas mujeres que sufren de violencia de género y de obstrucción. Uh -huh. Sí, obstretia. sí, sí, violencia de género. Ajá. El mail es observatorio.com.ar. Muy bueno. Por cualquier duda, aparte si tienen dudas, eh, ahí se pueden comunicar para que la gente del lugar del observatorio les den una mano. Sí. Eh, Bueno, y nada, de la salita de, de salud, los hospitales, vayan, que ahí tienen la obligación de, de informarles. Y algo, algo que tenemos que, que, que tener en cuenta también las mujeres, que a la hora de, de dar a luz, de parir, eh, es el lado más mamífero, uh -huh. porque es así que tenemos que tenemos y, las mujeres. Y hay que decir que estamos preparadas. <risa> si bien podemos tener todos los miedos, que son lógicos pero la mujer está preparada y el bebé también está preparado se prepara durante nueve meses para salir de ese lugar y él sabe eh, sabe el momento, el momento en el que va a salir no o sea siempre y cuando digamos no venga complicado y, y ahí sí la medicina no, no tenga que intervenir no pero eh, las mujeres podemos parir dejemos ese mito de que necesitamos ayuda y de que necesitamos encima que un tip un hombre un tipo ahí me sale el, el, la feminista que que un hombre nos diga cómo parir, una persona que nunca pasó por esa experiencia, que nos diga cómo nosotras tenemos que hacerlo. Nosotras tenemos que empoderarnos de ese de ese poder que tenemos claro. y hacerlo y, si queremos, y hacerlo más natural. Claro. Y si queremos gritar, gritemos, y si queremos putear, puteemos, porque ese es nuestro lado y es nuestra Esta experiencia nuestra traumática que estuvimos charlando hace un par de momentos les contaba como Lo que llegó a pasar con una compañera de laburo, uh -huh. bien, que estuvo esperando, él era primeriza, o sea, iba a tener al primer nene en la familia, esperaron que los familiares se retiren de sí. la clínica, bien, y automáticamente lo que hicieron los médicos, en este caso los tetra es hacer la cesárea. Sí, sí, por eso digo que es necesario que la mujer tenga el poder de tomar decisiones, es decir, de acá no se va nadie o sea mi familia no se va mi compañero no se va de que la mujer está bien si bien está en un estado de vulnerabilidad con miedo con todo lo que lo que conlleva traer un hijo al mundo eh, tampoco debe ser una mujer sumisa o, o no no no yo quiero que esté mi compañero listo o sea yo no quiero tal cirugía yo no quiero eh, no sé yo creo etcétera, que espera digo la, la mujer tiene ese poder y, y tenemos que hacernos valer Y también tiene tanto la mujer el derecho como el bebé de que se lo acerque, de conocerlo apenas eh, sale del vientre y no llevarlo Está, a cualquier lugar. Claro, están en la obligación de sí, hacer eso. Sí. Entonces lo que Juli también hace el comentario esto de naturalizar eh, el tema de, de la cesárea. no O sea, debería, eh, si las personas, lógicamente, si casos estén o se pongan en riesgo la vía del bebé, sí. Pero no por tiempo, porque me voy, porque lo comentaba Sheila en un momento. Yo he escuchado casos donde, eh, eh, yo el 20 estoy de vacaciones, puede ser el 15. Entonces, ¿Perdón? claro, no. Entonces, tratar siempre no, no de que no. ustedes estén en caso, están escuchando el programa, también conozcan Eh, sus derechos y tengan siempre presente esto. Siempre tener un compañero eh, al lado, en este caso tu esposo, en el momento del parto va a ser muy importante para vos o para las personas que hoy están embarazadas, puedan tener una ayuda o un apoyo al momento de, del parto. Querías agregar algo. Sí, eh, que, que debe, tenemos que buscar ayuda, tenemos que buscar información y también eh, nada brindarles este, este dato de que eh, acá donde estaba saliendo el programa de radio... Eh, en pantalón cortito hay una una salita de salud donde se pueden acercar las mujeres por lo que sea, pedir anticonceptivos, pedir preservativos, por información sobre sobre obstetricia, bueno, lo que sea, eh, se llama Cotepora. Bien. No, perdón. Tecotecópora, ahí está. Eh, así que se pueden venir para acá todas toda toda la gente del barrio que necesite San información, claro. Sí, y te, bueno, también eh, el hospital el hospital italiano, digo, mos no no nos quedemos en casa tenés centros de salud donde puedas eh, donde vos puedas acercarte directamente ya dio estas dos direcciones están uno queda cerca del la radioyo del pantalón cortito tenés también el hospital italiano mismo, sí. bien está muy cerca y algún centro de salud donde vos puedas exigir tus derechos no es un, es un derecho bien es. perfecto nos vamos a una pausa y estamos volviendo con más um. Destapando la olla, por FM Raíces Rock, 88.9, un programa de radio que no se la cree. ser hermano lo triste que estoy se me ha hecho vuelo de trinos y sangre la voz se me ha hecho pedazos mi sueño mejor se ha muerto mi niño mi niño mi niño llenarese la boca de vos apenas vacío el vientre de mi dulce amor enorme y azul la vida se le dio no pudo tomarla no pudo tomarla de tan pequeña Yo le había hecho una blanca canción del amor entre una nube y un pez volador Lo soñé corriendo, abrigado en un sudor, las mejillas llenas, las mejillas llenas de sol y dulzor En abril, el ritmo tibio de mi chiquito que danzaba dentro del vientre, un parado en flor, era su lecho y el ombligo, y el ombligo, y el ombligo el sol. en flor era su lecho y el ombligo y el ombligo el ombligo el sol estamos pensando sería mejor el marcharnos tres M Raíces Rock 88.9 Continuamos con el programa el día de hoy, 16 35 Ya estamos con Julieta Saulo, ella es psicóloga social, es endula, poricultora y además es fundadora de la agrupación Las Casildas, el primer observatorio de violencia obstétrica en La Plata. Buenas tardes, Julieta. Gracias por eh, escucharnos y darte un tiempo para estar con nosotros hoy en la radio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por, por recibirnos. No, por favor. Eh, contanos un poco, bien, para toda la gente que nos está escuchando y la gente que no, no conoce un poquito este tema, qué es una eh, dula. Contanos. Bueno, las dulas son mujeres que que acompañan a, a otras mujeres en todo lo que tiene que ver con, con, con las vivencias en el preparto, parto y posparto. ¿no? O sea, en, en la actualidad, por ahí, el sobre todo la, la escena del parto, Eh, las mujeres éramos acompañadas eh, por otras mujeres, o sea, hace varios, varios años, este, y luego esa, esa como tradición fue perdiéndose, de hecho hay, hay muchos lugares en los que las mujeres ni siquiera podemos estar acompañadas, al margen de que hay una ley que así lo, lo dice. Este, entonces, bueno, surge un poquito la figura de la Dula, este que básicamente es esto, es mujeres que se ponen al servicio de otras en, en ese momento y brindan un acompañamiento más que nada emocional a la, a la mujer que está que está ahí pariendo, ¿no? Julieta, te saluda Sheila, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien. Eh, ¿Y cuánto tiene que ver esto que recién decías, eh, el surgimiento de la Dula con la desintegración de la familia tradicional que, bueno ya no nos acompaña una una partera, digamos. Eh. A ver, más que... que, que yo yo no, no, tampoco creo mucho en, en el estereotipo este de la familia tradicional, es como más cultural, ¿no? Uh -huh. este Bueno, y más en nuestro país, que, que tenemos leyes de avanzada, como la ley de matrimonio igualitario y demás, digamos, me parece que, que se ha avanzado un montón... este Eh, en ese tipo de cosas. Sí, sí, yo lo que me refería en realidad sí. era que antes las familias eh, vivían sí. todas juntas, no como en, en un mismo lugar, y uh -huh. las mujeres se acompañaban todas entre ellas, digamos, no no había un médico. Claro, sí, sí, al margen de eso, este el rol de la mujer en, en la sociedad cambió, digamos, antes... La, la gran mayoría de las mujeres estábamos relegadas entre comillas al espacio doméstico ¿no? entonces bueno con, con, con el correr del tiempo este y el devenir de las cosas, las mujeres hemos, hemos ganado mucho espacio en el ámbito público y nos hemos corrido de ese lugar, entonces han ingresado otras personas, sí, a ver instituciones, profesionales y demás, y en el tema en, en, en el ámbito del parto puntualmente sí, este o sea, institucionalizado, digamos, este, y han ingresado otras figuras, ¿no? Como la figura médica y sobre todo la masculina, ¿no? Uh -huh. Este, sí, sí, sí, total, solamente. Y se se demoniza mucho a la mujer que elige parir a su hijo en su, en su propia casa. ¿Por qué crees que el parto domiciliario tiene esa carga negativa todavía hoy, cuando antes era totalmente natural, naturalizado? Yo creo que A ver, se demoniza a, a toda persona que quiera salirse como de la norma, ¿no? Sí. este Entonces esto, y sobre todo si sos mujer, porque las mujeres somos criadas y educadas culturalmente para ser buenas chicas, para portarnos bien. Entonces de repente si hay una de nosotras que de repente cuestiona, y más si cuestionas al sistema, uh -huh. este a, como al sistema médico en este caso, que es un sistema súper patriarcal y verticalista, este bueno obviamente digamos que vas que vas a ser cuestionada a ver eh, está como esta disyuntiva no de que bueno eh, voy a parir en mi casa porque huyo de las instituciones no o sea me tratan tan mal en las instituciones que de repente bueno veo de qué manera puedo estar a resguardo de toda esa violencia que se vive ahí y en realidad es las casillas trabajamos en eh, mucho y de manera sostenida para que ese, la violencia obstétrica, que es el tipo de violencia que se cuela en la escena de, de los partos, este, de, de, del preparto, del posparto y de situaciones de aborto, este, trabajamos para que no se dé ningún ámbito, ¿no? O sea, para que, para que el respeto no esté ligado a lo económico, es decir, bueno, puedo solventar un parto en casa o puedo, listo, voy a ser respetada, Y de repente esto, las mujeres, las compañeras que no tengan la posibilidad de hacerlo, bueno, están sentenciadas a atravesar este sus partos o los nacimientos de sus niños o niñas de manera violentada. Perfecto, Julieta. La Organización Mundial de la Salud bien dice que todas las mujeres, conjuntamente con los niños, tienen derecho a recibir el más alto nivel de cuidado en cuanto al parto. ¿bien? Así es. ¿Por qué crees que el respeto hacia una madre y su hijo, por nacer tiene que quedar sentado en una ley. ¿Por qué creo que el respeto tiene si sí, es tremendo, <risas> es tremendo? Pasa que digamos tiene que ver con que con que el tipo de violencia, digamos que, que se da en la escena de los partos, este es un tipo de violencia que está por demás invisibilizada y está supernaturalizada. En muchos casos tiene que ver con, con con las prácticas que los profesionales de la salud aprenden cuando se forman o se deforman en muchas casas, cuando decimos nosotras este en la facultad, dentro de un sistema médico que es por demás intervencionista, ¿no? O sea, vos pensá que los médicos o las médicas se forman para sanarnos o para curarnos de algún mal o de alguna enfermedad. Entonces, ¿qué pasa cuando se topan con una mujer sana con un embarazo sano donde no hay patología ahí. O sea, ahí no hay nada que salvar. Este, obviamente caen con todo con todo el peso de su de su modelo aprendido intervencionista, entonces bueno, se generan de repente los altos indicadores de, por ejemplo, las cesáreas que tenemos en nuestro país, que en base a las los datos del Observatorio de Violencia Obstétrica que coordinamos, eh 4.7 de cada 10 mujeres tienen a sus niños o sus niñas por cesárea. O sea, el 47% está pariendo, está teniendo a sus criaturas este a través de una operación mayor como es la operación cesárea. Entonces es esto, las mujeres nos olvidamos de cómo se pare o hay un sistema médico que nos está interviniendo por demás este y genera los resultados alarmantes que, que, que hemos recabado desde el observatorio, ¿no? Sí, por supuesto, es terrible. El, el número sí. es terrible. Eh, ¿se cumple esta ley? La ley de, de parto respetado. A ver, ¿se cumple esta ley? Mira, si se cumpliera esta ley, ni siquiera hubiésemos generado el observatorio uh -huh. este de violencia obstétrica. En la gran mayoría de los casos no se cumple, se vulneran los derechos de manera sistemática. Hay muchas instituciones que la, que trabajan increíble, este que que que trabajan este desde una perspectiva eh, de género garantizando derechos, como es el caso de la maternidad estela de Carlotto, que está ubicado en Moreno, en Trujuy, en el conurbano bonaerense, que es el claro ejemplo de una política pública bien aplicada, o sea, es una institución pública eh, abierta para todos, para todas. No es que hay que, este no sé, pagar sí, sí, un pagar. bono, pa no, no, no, no, no este al contrario no hace falta ser del municipio para parir ahí digamos uh -huh. cualquier mujer este que tenga un embarazo de bajo riesgo puede parir ahí dentro de la maternidad o sea lamentablemente eh, la, la gran mayoría de, de las instituciones no no cumplen la ley ¿Y, y de qué depende que esta ley se cumpla de qué depende primero que primero que a ver que los directivos de, de los hospitales, sí. que los profesionales conozcan la ley, uh -huh. de, que nosotras las mujeres también la conozcamos, Por de supuesto. las casildas hablamos mucho de esto de la información es poder, ¿no? No es lo mismo eh, enfrentar cualquier tipo de situación sin saberte vos sujeta de derechos, esto de, bueno, tengo derecho a esto, a esto, a lo otro, puedo hacer tal cosa, no puedo hacer tal otra, este a ir desde el desconocimiento total uh -huh. no y, y, y, y siempre apuntamos a que nueve meses para informarse es muy poco este así que esto apuntamos mucho a, la, a trabajar desde la prevención a trabajar con niños y niñas a tener en cuenta que el parto forma parte de nuestra vida sexual y reproductiva este y también hablamos mucho de esto de que Vivimos en una sociedad absolutamente violenta es es hasta ilógico plantear el parto escindido de eso no este uno pare como vive en definitiva este así que bueno el el, el trabajo es, es es mucho más largo y mucho más más profundo que, que que conocer la ley este que nos ampara en ese momento no es, es, es un largo es un largo el trabajo el que tenemos por delante aún, los profesionales y las profesionales de la salud y las mujeres. Bien, y para la gente que recién está sintonizando el programa, estamos con Julieta Saulo, ella es fundadora de la agrupación Las Casildas, el primer observatorio de violencia obstétrica en Buenos Aires. Eh, Julieta, eh, quería comentarte lo siguiente, bueno, hablando eh, en cuanto a esta pregunta que yo voy a, eh, a realizarte, es más probable que las mujeres adolescentes solteras, bien, de bajo nivel económico, las que pertenecen a las minorías étnicas, inmigrantes en este caso, bien, ¿Qué es lo que ellas deberían conocer bien o qué es lo que ellas deberían de saber de la ley del parto respetada? Sí, no, no solamente ellas sino todas, ¿Todas? digamos la, la, lo, lo básico es que todas sepan, tengan la edad que tengan, este eh, vengan del país que uh -huh. vengan y demás a que tienen derecho a estar acompañadas por una persona que ellas elijan en todo el proceso, en el proceso de preparto, de, de parto y de posparto, que tienen derecho a ser informadas de absolutamente todo lo que se les realiza, no solo a ellas, sino a sus niños o a sus niñas, este que tienen la, la, la posibilidad de, de poder elegir la posición en la que quieren parir este de tener libertad de movimiento y demás esos son como los tres ítems más importantes digamos, uh -huh. el tema del acompañamiento para mí es fundamental uh -huh. no es lo mismo atravesar este tipo de situaciones sobre todo en el caso de una primípara de una mujer que va a aparecer por primera vez que realmente el temor y el desconocimiento a lo que una se va a enfrentar es atroz uh -huh. este no es lo mismo atravesarlo de manera acompañada este... Que, que, que estando en soledad, no eh, y la verdad que bueno la gran mayoría de las mujeres este parimos solas. Sí, hay en que muchos... decir también que tienen el derecho a que su acompañante esté inclusive en una cesárea, que antes era como... como... Exactamente, exacta, que antes era como impensado, exactamente. Uh -huh. En muchos casos, digamos, las instituciones lo que aducen son reservas en cuanto a lo edilicio. Bueno, uh -huh. no, no tengo espacio... Bueno, a ver, todavía no tenés espacio... Hay una ley, esto no es, es esto no es un capricho de un grupo, no sé, de mujeres feministas. No, no, no. Hay un estado este que elaboró una ley la ley que cumplirla. Uh -huh. O sea, aparte es una es una es una ley que está desde el 2004, no es una ley que tiene que tiene años. Por otro lado, yo no sé si ustedes vieron hace poquito un video que se viralizó en las redes sociales de una mujer pariendo en el Santo Santossani. Sí, en el piso de el una piso sala de espera. De en el piso de la Guardia del Santo Santoyani. Uh -huh. Y para nosotros fue como muy simbólica esa imagen, este, porque digamos clarifica mucho y eh, esto eh, el, el estado este en cuanto a, a la salud pública de nuestro país, estos los lugares están asinados. Este Esa mujer estuvo era multípara, era su cuarto hijo, estuvo esperando cuatro horas a que la atiendan, no la atendió nadie, uh -huh. y terminó pariendo en el piso de una guardia, ¿no? Y a nosotros nos pareció como muy simbólica la respuesta del director del hospital, del sí, doctor Huésped, esta cosa de cuando cuando los medios le preguntan, bueno, ¿qué falló? ¿Por qué pasó esto? ¿Qué falló? Y la respuesta del director fue, falló la condición anatómica de la mujer, ¿no? Sí de esa cosa de siempre fallamos las mujeres. Ante una prueba tan contundente como un material químico donde realmente se ve la, la violencia institucional obstétrica, etcétera, este, ante una prueba así tan contundente, al sistema le cuesta repensarse, este, y asumir un error. Uh -huh. Este, a ver, No nos parece no nos parece de hecho lanzamos un comunicado esto de que sea no no sea probable filmar y estoy sacar fotos dentro de la sala de parta porque realmente este hay hay situaciones tremendas y no obviamente no quedan documentadas pero ante ante esta situación que sí quedó documentada es muy este nos, nos generó como mucho impacto digamos la, la, la voz de la institución ante tamaño hecho así que esto desde, desde nuestro lugar siempre generando dispositivos para para desnaturalizar para cuestionar este y para empoderar no eh, a, sobre todo esto a, a, a nosotras las mujeres somos creemos fervientemente que los cambios genuinos y reales siempre se dan de abajo para arriba o sea nosotras no esperamos que el sistema el sistema porque aparte, en definitiva el sistema lo conformamos nosotras también este Así que bueno, en, dentro de, de la semana que viene nos estamos yendo a Francia, a un congreso, este, a hablar a hablar sobre la temática, y es esto, es seguir trabajando, seguir sembrando, seguir este, construyendo sí. redes, trabajando, trabajando en red, que creo que, que, que es lo más importante como para visibilizar esta problemática que está tan arraigada en, en, en la sociedad y en el, en el sistema de atención perinatal. Muchísimas gracias, Julieta, por haberte dado un tiempo este fin de semana para estar con nosotros aquí en la radio. Un abrazo. Perfecto. Estuvimos con eh, Julieta Saulo. Ella es fundadora de la agrupación Las Casillas, el primer observatorio de violencia obstétrica en Buenos Aires. Nos vamos a un corte y ya estamos volviendo. Alguien la tapa. Nosotros la destapamos. FM Raíces Rock. 88.9 Destapando la olla FM Raíces Rock 88.9 Este minuto nos separan de las 17 horas. Ya para cerrar el programa estamos terminando esta, este tema que la verdad ha tenido muchísima interacción con los chicos en Facebook, mediante las redes sociales y también enviando los mensajes de texto. Sí. Recordamos un poquito que lo que tuvimos hoy en el programa. Muy buena entrevista con, con Julieta, una, una genia, la verdad, que eh, refrescó un montón de dudas y nada, fue... Muy clara muy clara eh, vamos a recordar que hay un observatorio eh, de contra la, ¿La violencia, violencia? con la, contra la violencia obstétrica así eh, que se llama las casildas y Bien. que se puede denunciar y tienen un mail para que todas aquellas mujeres que han sufrido o que conocen algún caso de violencia obstétrica como que, el que como el que ella nombraba recién de, de esta mujer que que parió en el piso de, del hospital Santo yani eh, lo pueden hacer que ahí van a recibir contención, atención, información y todo lo que necesiten para poder sobrellevar esta, este, esta violencia que es súper traumática y que es invisible, que no se habla, no se sabe, pero que todos conocemos. Sí, eh, la dirección de mail es observatorio arroba lascasildas.com.ar Y hay algo que, que me gustaría también decir porque es como que acá estamos tirando pura mala onda, pero no, no, o sea, no hay que tener miedo a, a parir, no, a supuesto. ser madres, no en todos los lugares pasa en estas cosas, sino que, eh, obvio, hay que hay que ser conscientes, ¿no? Era de lo que, que, que claro. hablábamos hoy, de que la mujer debe empoderarse y debe decir yo, o sea, estar informada es poder Ahí está nuestro poder. Decir, claro. nosotras no queremos esto, yo quiero a mi compañero conmigo, o a mi compañera, o a mi madre. Claro, claro, obviamente, pero esto tampoco se trata de que todos los médicos van a no, ser iguales, no, no, no. o todas las enfermeras, porque también tenemos compañeras y compañeros que son médicos y que Obvio. son enfermeros, y que también pienso que desde su lugar quieren concientizar, y nada y que no tenga miedo la gente tampoco a, a ser madre, a parir, o si no. decide no ser madre, también es está percibiendo permitido en esta sociedad, con total libertad, o sea, eso también podemos decidir, ¿no? Es muy importante lo que vos decís, Juli, porque hay profesionales en la medicina que son excelentes médicos, excelentes obstetras y... Personas. So, y sobre todo personas. Y ser. ¿eh? ser excelentes personas. Para que, personas, para claro. que no, no suceda o no pase lo que estamos tratando en el programa de hoy. Por supuesto, porque estamos hablando de respeto, respeto hacia la mujer y hacia un hijo. Ya excede la medicina, la ciencia... Eh, hacia la vida, no respeto a la vida. No porque me, me acordaba de, de, de, del caso de mi madre y que su médico fue muy bueno uh -huh. eh, y que también está el riesgo este que por ahí eh, nosotros hablábamos de cesaria y que decíamos que, que no no se aplique o que no era si no era necesario, pero bueno, a veces eh, las mujeres también están en riesgo y necesitan que, que, que se intervenga, ¿no? ¿no? por supuesto. Y nada, estar conscientes, al, a, alertas a lo que puede suceder y y a, y a acompañarnos, ¿no? Entre todas concientizarnos y saber lo que puede llegar a pasar, pero que no todo todo es malo en esta vía. No, por supuesto, vida. siempre que un embarazo venga riesgoso y que se necesite de la intervención médica, eh, por supuesto que que, el, que sí, por supuesto que el médico tiene que intervenir y que la madre, bueno, nada, tiene que estar también predispuesta a eso, pero cuando la verdad que el parto afortunadamente viene bien no tiene ningún riesgo y eh, nada está, eh, todo se predispone para para que salga bien digo la, la mujer tiene la capacidad de parir está capacitada y él y el bebé que durante esos nueve meses está ahí sabe cómo tiene que nacer tal cual o sea lo sabe bueno Es una conexión tal cual, biológica. Tal cual, y que las madres también tengan la responsabilidad de cuidarse, cuidarse mientras están embarazadas, eh, porque adentro hay una criatura, ¿no? Y tampoco se trata de, de, de, no, de no quererla y que la traigan con, con amor a este mundo. Perfecto. Vamos a una pausa musical y estamos volviendo con la parte final del programa. Y si me corro un paso para atrás... Tal vez entienda que si me corro un paso para atrás No es para siempre y si venís un poco más acá Tal vez entiendas que si venís un poco más acá llegamos a la parte final del programa el día de hoy. Llegó la parte de donde todos, bien, afectuosamente van a enviar los saludos a toda la gente que hoy nos están escuchando al otro lado del país o de las ciudades. Jayli, ¿comenzas? Bueno, para mí es un programa muy especial, así bien. que yo le quiero mandar un saludo eh, a mi hermano Brian, que va a ser papá, que estamos esperando a Olivia, que viene en camino, eh, a su mami, a Fer, a mi mamá y, bueno, a toda mi familia, básicamente. Pero estoy muy contenta y les mando un abrazote. A todos, Junín. Saludos para todos, Yo le mando un abrazo muy fuerte a mi mamá, que nos escucha desde Bolivia todos los sábados. Y que, muy bien. Sí. Me Mami prendida. En... Que... <risa> me Epa. he huevos, pero Epa. le mando <risa> saludos eh, a mi papá también. Un abrazo muy fuerte. Y a mi abuela que debe estar también escuchando, un oyente de oro, ¿eh? debe estar escuchando Ay, ahí mi amor. <risas> en la computadora. Eh, a mi abuelo también, un abrazo fuerte y a todos los que nos escuchan todos los sábados. Hoy también vamos a enviar un saludo muy especial para el papá de nuestro productor. ¿Bien? Sí, que cumpleaños. Un saludo, saludo muy especial para Gerardo, feliz cumpleaños, pasala lindo lado con toda la familia. Y también agradecerte Magui por estar siempre los, los sábados ahí en la parte del otro lado de... Y, sí, un amor, una genia Sí, una genia Gracias, Magui Y después que Gerardo Nos mande la carne que sobre eh, De hoy a la noche El chochán porque que me vayan en el campo ah, Deben estar un... preparando Un rico un rico asado Un rico chochán Por mm. cierto, Fede Un espectáculo La cena el jueves eh. Buenísimo oh. Eso repito <risa> no, Gente, yo... no, no Para, quiero recomendarle A todo el mundo Que para el asado Compre falda deshuesada <risa> Y le mandamos un saludo Muchísimas gracias por habernos acompañado este sábado, como todos, destapando la olla a nombre de todo el equipo. Y mi nombre es Julio Fernández. Nos volvemos a reencontrar el próximo sábado. Hasta luego.